Y la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos del principal problema, el que más preocupa a la ciudadanía, el tema de la inflación imparable, que baja un poquito, vuelve a subir, pero está en niveles muy altos. Para conocer qué expectativas hay sobre lo que ha sido la inflación del mes de agosto y lo que ya va a lo que ha sido la inflación del mes de julio y lo que ya va del mes de agosto, estamos en contacto telefónico con Federico Cirunnik, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrín y Ortiz. Hola Federico, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Fargo te saluda. ¿Qué tal, cómo estás Pepe? Buen día. Muy bien, buen día Federico. Bueno, la, la inflación oficial se va a conocer eh, después de las pasos de lo que fue el mes de julio, pero ustedes eh, vienen relevando los precios en supermercados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 los últimos meses por debajo de lo que estima el INDEC porque eh, solo relevamos precios de alimentos y, y artículos de limpieza, perfumería y demás en supermercados, y los últimos dos meses tuvo la particularidad de que los regulados subieron más que eh, que los alimentos, por ejemplo. ¿no? Eh, creo que julio puede continuar con esa tendencia, pero ya en agosto se van a empezar a sentir...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 Como te decía, ahí ya se empezó a ver eh, una aceleración de precios en, en supermercados, ¿no? Principalmente alimentos frescos. Dentro de alimentos frescos tenemos la carne, que es uno de los rubros que, que más aumentó. Huevos también, algunos mariscos, cada Entonces, eh, de nuevo, posiblemente agosto sí se sienta más la, el, el impacto de, de estas medidas, ¿no? El impacto de, de la disparada de, de los dólares paralelos, ¿no? Cada vez que, su, que en Argentina suben los dólares paralelos, eso siempre genera expectativas negativas a futuro, entonces muchos aumentan los precios para para resguardar de, de un potencial aumento en el costo de reposición. Federico, esto es lo que la medición que se conocería oficialmente ya en, a mediados de septiembre, para, para agosto, para lo que fue agosto. Claro, exactamente. exactamente eh, Federico, ustedes eh, están viendo... Algo que, que nos comentaban ya en otras, en otras conversaciones que, tu, que teníamos. ¿Están viendo que se generaliza cada vez más esto de atarse a la inflación? Es decir, aumentar según lo que... ¿Sería una suerte de cláusula gatillo de distintos sectores que van actualizando sus precios por la inflación? Sí, eso eso que vos decís, que muy bien explicas es lo que nosotros llamamos inercia inflacionaria. Que desde CESO nosotros venimos insistiendo bastante con este tema... Para nosotros, este proceso inflacionario que estamos atravesando tiene varios factores ¿no? explicativos. Uno de ellos es la inercia inflacionaria. Estamos en una dinámica en donde muchas de las variables claves de la economía se van indexando en función de la inflación pasada. Entonces nos van dejando un piso para la inflación futura. no Porque eh, en esta en este proceso inflacionario, en donde claramente existen distintas pujas distributivas ¿no? y nadie quiere perder cada vez que aumentan costos, se traslada a precios, cada que hay inflación, lo, los sindicatos reclaman salarios para tratar de al menos empardar la inflación, entonces, en esa dinámica, va generando una inercia que deja un piso para la inflación futura. Lo, lo que lo que se nota es que eh, antes se esperaba 3-4 meses para actualizarse y ahora es como que distintos sectores no esperan, o sea, lo hacen mes a mes, ¿esto es lo que está pasando? Sí. El, el problema, sí, eh, a ver, eh, me preguntás en términos paritarios, sí, digo, no, no, en no. general, las eh, en, en general. En general, porque, eh, por ejemplo, eh, comerciantes que mantenían sus precios durante tres meses y cuando no aguantaban más los subían, es como que ahora entraron en una lógica de todos los meses van actualizando un poquito, no sé, en Rosario estaban, los taxistas estaban pidiendo algo así como en lugar de esperar 4 o 5 meses para que se actualice la tarifa, lograr un acuerdo que permita actualizarlo mes a mes con un porcentaje mucho menor de lo que pedirían esperando toda esa cantidad de tiempo. Claro. Eh, sí, eh, eh, yo creo que es lógico como mecanismo de defensa para para la mayoría de los actores cuando vos tenés un, una inflación mensual de, de los niveles que estamos manejando, ¿no? Una cosa es tener una inflación del 1% mensual y donde vos esperando 3 o 4 meses en el peor de los casos perdés 3 o 4% de de poder adquisitivo real, ¿no? Ya sea con el salario, o con las ganancias de del servicio o de los bienes que vendas. Y otra cosa, cuando tenés niveles mensuales del 6, 7, 8%, ¿no? Estamos hablando que en en 3, 4 meses puedes perder un 30% de de poder adquisitivo, digo, es insostenible. Y creo que eso es uno de los motivos por el cual Eh, al principio fallaron ¿no? en algunos de los programas Precios Justos, Precios Cuidados eh, pedir o fijar precios con aumentos del 3-4% cuando el resto de las variables se mueven al en ese momento al 7-8% al eh, bueno, nadie quiere quiere entrar en ese programa no es, es, es invitarlos a que incumplan porque obviamente nadie quiere perder salvo que se congelen todas las variables de la economía o que todas converjan a ese mismo precio, que es lo que se intentó, me parece que no, no, no terminó saliendo del todo bien, aunque en los últimos meses sí vimos alguna desaceleración. Uh -huh. Ahora, Federico, imagino que cuanto más se generaliza esto de la inercia inflacionaria, más no. difícil es salir, ¿no? Sin duda, sin duda. Digo, cada vez se necesita más algún plan de estabilización que congele los precios por algún periodo relativamente corto, y a partir de ahí, bueno, empezar a, a bajar la, lo que se llama la nominalidad, ¿no?, de la inflación y de los precios. y si no, estamos corriendo siempre atrás de las zonadores. Eh, es muy difícil incluso pensar en una recuperación del salario en un contexto en donde la inflación crece, ¿no?, todos los meses. Porque siempre eh, el, el aumento palcado, ¿no?, es... Bueno, es en función de la inflación que pasó, pero la inflación que pasó es menor que la que viene, entonces se hace muy difícil creo que eso fue uno de los grandes problemas y si no el más importante de, del oficialismo ¿no? en estos cuatro años. Uh -huh. Federico, te agradecemos mucho el contacto con Farco. ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo. Hablamos con Federico Cirunnik, integrante del Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz,